Comenzarán una jornada de vacunación gratuita en Citibel. Será de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el centro comunal de Citibel, ubicado en Calle Cantilo, entre 19 y 20, donde se desparasitará e inmunizará a gatos y perros con la vacuna antirrábica. Su aplicación es obligatoria, una vez por año a partir de los tres meses del animal y durante toda su vida. Desde la comuna solicitaron llevar a las mascotas con un método de sujeción confiable de manera preventiva perros con correa y bozal en caso de ser necesario y gatos en una transportadora, mochila o bolso. El hospital de niños tiene las cirugías suspendidas por falta de anestesistas. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura de mil cirugías programadas en el Hospital de Niños se encuentran suspendidas. La medida se debe a un faltante tanto de nombramientos para profesionales de la salud como de anestesias. Así lo explicó Zulma Fernández, presidenta del Servicio de Clínica Médica. El conflicto es de hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora está siendo crisis porque el hospital tiene sus ocho quirófanos habilitados y lo cierto es que con dos anestesistas por día no se puede adelantar la lista de espera, que son más de mil cirugías. Desde Villa reportó Radio Fútbol. Un servicio que informa más cerca. cerca. kisilov volvió a convocar a los docentes para discutir los salarios. La reunión será a las 10 de la mañana y los gremios esperan escuchar ofertas por parte de las autoridades provinciales, ya que en el último encuentro habían planteado las mejoras en las condiciones laborales y los aumentos de sueldo a los que aspiraban para este año. Desde la administración de kisilov se habían comprometido a realizar una propuesta superadora para llegar a un acuerdo antes del inicio de clases. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.